para hacer la intentona de comprar la plaza. Como ya lo hicieron, y lo reconoció el Chunimerlo en esta radio, en estos micrófonos, como yo lo hicieron con Ciclista Juninense. No hay intenciones por parte de, de 9 de Julio de Río Tercero, al menos por ahora, de vender su plaza. Son rumores. Evidentemente, hay mucha ansiedad para garantizarle una plaza San Lorenzo de Almagro. Por el momento, no la tiene. Vamos a cambiar de, de tema, vamos a volver a hablar con un protagonista, le damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio a Juan Emilio Fernández Chávez, figura de Quimsa de Santiago del Estero, ha jugado un gran partido ayer, arrancaron los playoffs para Quimsa con victoria 79-67 a 67, sobre sionista. Hola Juan Emilio, ¿cómo andas Mati Traversas hoy, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? ¿Descansando un poco? Bien, bien, sí, sí, ahora en el centro haciendo unos trámites. Bueno, está bien. ¿Cómo? a ver, aprovecho. Estás en el centro, fuiste al banco, pasaste por un kiosco, te toca bocina el remisero. ¿Cómo cómo vive Santiago el clima de play-off? Y naturalmente, la gran fase regular que han hecho es eh, ni más ni menos que para generar expectativas en el público. Pero cómo cómo cuál es el termómetro que siente el jugador en la ciudad cuando sale a hacer un trámite como estás vos ahora? No bien, la verdad que la gente educadamente se se frena y te, te muestra su apoyo, ¿no? Este siempre con, con respeto y dándole la, la mejor onda para, para con el equipo. Y eso a ustedes le, los carga también de confianza, porque sabemos que es, es una plaza que, que, que también eh, la, la amplitud térmica la miden los resultados, y, y tener buenos resultados, buenos desafíos, eh, haberlo coronado, por ejemplo, una parte del año con el Super 8, eh, y haber logrado lo que lograron con múltiples récords para Kimsa en, en la fase regular, imagino que eso sumado al, al, al apoyo del público también genera un, un aliciente en lo, en lo emotivo y te, y te brinda mucha confianza para hacer tu trabajo. Sí, sí, más vale, cuando las cosas salen bien es, es bueno tener siempre el apoyo de la gente y saber que, que te acompañan en el día a día y en los partidos, así que desde que arrancó el año, por suerte los resultados se dieron y Y estuvimos con el apoyo de la gente desde el comienzo, así que es bueno para nosotros, para la confianza y para, para seguir trabajando, para seguir sumando objetivos. Y para vos, Juan Emilio, fue una apuesta especial también. Dejar el lugar a donde estabas, en donde te formaste, eh, tal vez por momentos alejarte un poco de tu familia. Eh, fue una apuesta linda que está teniendo buenos resultados. Es así, al menos eh, desde afuera, te digo cómo la percibo yo. Contame si realmente lo viviste vos de esa manera. Sí, la verdad que durante el último año en funchales ya lo venía hablando con mi familia eh, con mis señora más que nada y leía que necesitaba algún cambio ya había venido habían sido seis años en libertad y me pareció el momento justo indicado para, para hacer un cambio y salió lo de qui me gustó el proyecto el, lo que quería silvio así que le dimos para adelante con esto Bien, y encontraste un rol muy piola dentro del equipo, se te ve muy cómodo, se te ve muy suelto, con mucha confianza, Eh, recuerdo algún día hablando con, con Oscar Sánchez acá en la radio En el momento que, que, que le tocó dirigirte eh, Ponderaba mucho que, que vos con confianza podés ser un jugador letal con tiro de 3 puntos Y se te ve muy confiado también eh, eh, lanzando en defensa Teniendo muy buenos porcentajes en lanzamientos del perímetro Evidentemente el rol asignado por el entrenador ha sido clave Y, y también tu apuesta y, y, y la ejecución tuya ha sido buena Hola Sí, ¿lo perdimos a Juan Emilio? Hola. Ah, ¿estás? ¿Me escuchás, Juan Emilio? Sí, se cortó justo, no, no escuché la última parte, pero sí, estoy, estoy acá. Te, te preguntaba con respecto al, al, al rol que te entrega Santander, más allá de la apuesta personal, eh, que se te encuentra muy confiado te contaba también la anécdota de aquella vez que Oscar Sánchez nos decía que podía llegar a ser uno de los mejores tiradores en triple de la Argentina por el mecanismo pero que tal vez él notaba que te veía eh, un poquito con falta de confianza hoy por hoy la ganaste, la estás teniendo el, el, la mano del entrenador hoy de, de, de Silvio te ha ayudado porque se te nota muy suelto, con mucha confianza jugando Sí, la verdad que estoy con mucha confianza y eso me lo me lo ha dado el entrenador mis compañeros, todos creo que Se dio todo árbol para que me ustedes hayan las cosas así. Este, creo que ayuda mucho el cuerpo técnico o los, los mis compañeros y bueno, también mi aporte, así que contento con, con el rol que estoy teniendo en el equipo. Y lo de lo, lo de ayer como fue contra Sionista, contanos un poquito el desarrollo del partido. No, bien, creo que como tuvimos el control del partido durante de todo el juego. Este, por ahí nos jugó en contra por momentos la ansiedad y las ganas que teníamos por ahí de, de salir a jugar un partido de playoffs que hacía bastante tiempo que lo veníamos deseando ya este partido así que no, pero en líneas generales creo que estuvimos bien y corrigiendo un par de cosas para el segundo juego que vamos a estar mejor todavía y además recuperando lesionados también completar el plantel en el arranque a ver tal vez muchos equipos de liga han tenido distintas lesiones a lo largo de la temporada eh, a ustedes les tocó sobre la sobre la última parte del año inclusive con el número uno de la fase regular puesto pero también había generado cierta eh, cierta preocupación saber si iban a estar todos disponibles para el arranque de los playoffs y han estado bien de salud. Sí, sí, creo que nos se seleccionaron por decirlo de alguna manera, en el momento justo. Creo que eh, cuando tuvimos el uno asegurado, ahí empezaron las lesiones y pudimos darnos el lujo de hacerlos descansar y que se recuperen bien y estén a forma en forma ya para, para el arranque de los playoffs, que era lo que más nos interesaba a todos. ¿Cómo ven el futuro de la serie? Eh... Bien, va a ser parejo como fue ayer me parece, eh, es muy duro, ellos son un equipo eh, que juega duro los 40 minutos, no se han vencido nunca, ayer le sacamos 20 en un momento y eh, si les concentraron 2 minutos se nos, se nos pusieron a 10, 10, 8 puntos, así que tenemos que estar concentrados todo el tiempo y hacer nuestro juego. La, el aporte de Robert battle y la experiencia dentro de la estructura del equipo con varios jóvenes... Eh, lo, lo, lo considerás además teniendo en cuenta Que él, él lo vive como un como un nacional más No no hay mucha mucha diferencia Entre Robert y un pivot nacional eh, ¿Considerás que es una, un aporte clave El que está haciendo No solamente en el juego Sino también por fuera de la cancha También teniendo en cuenta a partir De, de, de, de la lesión de Tintorelli Que tal vez era uno de los más representativos Dentro del plantel Sí, la verdad que Robert eh, es, es, un, es un fenómeno Tanto adentro como fuera de la cancha Eh, tiene un compromiso con el equipo, como decimos que parece un nacional más que un extranjero y aporta muchísimo tanto en ataque como en defensa, así que es un pilar eh, enorme para, para nuestro equipo. Bueno, Juan Emilio, te agradecemos tu tiempo, te mandamos un abrazo bueno. grande, felicitaciones por el gran partido de ayer, han tenido una, una fase regular extraordinaria, eh... ¿Sienten que pueden dar pelea en el campeonato? Siendo esta la última pregunta ¿Sienten que... ¿Cómo? Digo, ¿sienten que pueden dar pelea? ¿Sienten que armaron una buena estructura Un grupo sólido Amén de la gran fase regular que hicieron Como para soñar con campeonar en la liga Que todavía falta mucho Pero al menos tener las expectativas puestas En salir campeón eh, Sí, creo que... Creo que ir partido a partido Pero la idea siempre cuesta en, en llegar a al objetivo más alto que es el, el título. Así que con paciencia, pero siempre mirando para allá, a futuro. Te mandamos un abrazo, Juan Emilio, que estés bien. Bueno, y gracias. Gracias a ustedes. Hablamos con Juan Emilio Fernández Chávez, jugador de Kimsa de Santiago del Estero. Ayer anotó 16 puntos, terminó con 4 de 7 en triples, 4 rebotes de gran temporada. Juan Emilio, tal vez en silencio.